Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Nos vamos al otro lado del Río de la Plata, a la ciudad de Buenos Aires, para reencontrarnos con nuestro querido amigo Pablo Broder. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, ¿cómo está Buenos Aires? Buenos días, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a los oyentes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien acá, disfrutando una mañana que no te voy a dar mucho s detalle s porque te voy a generar mucha envidia. Con seguridad, con seguridad. Acá es muy bueno el tiempo también. Hoy, hoy justamente, es un día tem relativamente templado y hay un sol bárbaro. Pero siempre sigo extrañando Punta del Este.、Uh -huh. Por supuesto, especialmente en una Argentina convulsionada, ciertamente. Este, sí, convulsionada, pero hoy el, el, título, el título principal de Clarín dice que hay un nuevo respaldo a Guzmán mientras la ofensiva acá、eh, continúa para、eh, echarlo, no, no se detiene. ¿Cómo? A ver, porque cuando uno lee este título, piensa que Guzmán es de un partido y que.、Sí. Eh, y que,、eh, este, digamos, el, el, y, y, el. Y que, y que la, los K son del otro. Y que los K son de la oposición. Sería así, no, más, sería, en una lógica política en cualquier parte del mundo, ¿sí? cuando por、sí. un lado dice el gobierno respalda al ministro de Economía Guzmán y,、eh, y el, ataque, el ataque de los propios e s t a r o s y el sector K. El k i r c h n e r i s m o sigue haciendo presión para echarlo. Uno piensa, bueno, el k i h n e r i s m o es la oposición de, del partido de Guzmán, ¿verdad? Pero resulta que son todos parte de lo mismo. Entonces, explica, explícame un poquito, a ver, Pablo. Mira, en la Argentina、eh, Jorge vivió reiteradamente siempre distintas instancias. Y vos lo sabés bien, a lo largo de estos últimos 20 años que vamos hablando, y por supuesto, en lo que、eh, los amigos uruguayos leen en los diarios argentinos. Diariamente, permanentemente, se sabe que la Argentina no es un páramo de paz, de, de paz ni de tranquilidad. Lo que sorprende de alguna manera, y mira que yo tengo mis años, parece ser que cada nueva circunstancia argentina supera en intensidad a la problemática anterior. El escenario político, económico y social en todo orden. ¿Sabéis cómo me, me permite definirlo? Como un descalabro institucional. Lo hablo muchas veces esto.、Eh, vos sabés que este enfrentamiento que vos señalás, que son entre las dos cabezas de una coalición que se hizo únicamente para tomar el poder, pero que se están tirando una munición pesada, determina también, Jorge,、eh, por fuera de esa explicación, una gestión de gobierno paralizada. Una errática relación con el mundo, una inacción legislativa, porque también el, el Congreso está partido por la mitad, una incógnita sobre el poder judicial, un sistema educativo, y no estoy exagerando, querido Jorge, desprosado,、eh, cooptado por sindicatos terribles que lo único que no privilegian es la educación, y、eh, esto está todo metido dentro de una bolsa. Que determina una economía empobrecida, desempleo y pobreza en los máximos niveles, y donde lo que no es relevante, lo que no es importante, ni la inversión reproductiva, aquella que genera nuevas empresas,、eh, nuevas máquinas, o la cultura del trabajo. Tenemos un casi 50% de、eh, pobreza y determina también una noticia de hace 10 minutos. Una pyme que se inició hace 45 días,、eh, que quiso、eh, poner máquinas, una pequeña empresa que quiso poner máquinas en el rubro metalúrgico,、eh, porque no, se, no quiso as, asumir que sus、eh, choferes trabajen y se afilien a camioneros, al sindicato de Hugo m o y a n o que es un líder sindical tenebroso de la Argentina, histórico. Bueno, Eh, ¿Saben lo que dijeron los propietarios, los tipos que pusieron la, la empresa esta? Ganaron la, ganaron la mafia sindical. Nos vamos. Y, se, y cierran. Este es un ejemplo casi trágico de lo que, se puede, lo que puede pasar en Argentina. Y respecto a tu pregunta, esto está claro.、Eh, Fernández fue un instrumento, el presidente Fernández fue un instrumento de Cristina. Para poder ganar la elección del 2019. Y e ahí en adelante, por supuesto, por su propia incapacidad, Fernández no le dio resultado. Y no le dio resultado no solo por la pandemia, sino porque no, no, tiene, no tiene capacidad para gobernar.、Eh, y esto supone que la,、eh, el ideario de Cristina, que su objetivo era ganar poder. Simplemente, entre otras cosas, porque en, en la medida que mantenga poder,、eh, puede escapar de los 12 o 13 procesos judiciales que tiene en su contra por corrupción, ella necesita forzosamente estar, mantenerse en el poder para,、eh, de alguna manera, poder mantener sus fueros y evadir la、eh, cuestión de la justicia. Ahora, Pablo. Entonces, Sí, eh, sí. Por lo que le, he leído esta semana también, hace dos meses que el presidente y Cristina no se hablan. Absolutamente. Y son, son el presidente y el vicepresidente del mismo partido también, ¿verdad? To to totalmente. Pero no solo eso, que no se hablan. Porque, por fuera de que. Si no se hablara dos personas, sería bueno. En todo caso, sería hasta admisible. Que es inadmisible de, de, de hecho. Pero lo que hacen es mandarse. Munición pesada, como te digo, a través de sus personeros, fundamentalmente del sector K hacia el presidente, prácticamente pidiéndole que se vaya. Es、eh, un ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es un capo de la organización que dirige Máximo Kirchner, que se llama La Cámpora, ustedes lo habrán leído también. En una locución de hace tres días, Prácticamente le está pidiendo la renuncia, a, no lo dijo en estos términos, pero más o menos la decodificación de sus palabras, es decir, que se vaya. Y por otra parte,、eh, el jefe de gabinete en una reunión ayer o anteayer,、eh, que hubo una reunión de gabinete después de, después de seis meses que no la hubo, y que sintomáticamente en la primera reunión después de seis meses de gabinete, El presidente no está presente, quizá cambiando pañales.、Eh, de alguna manera, lo que decía el jefe de gabinete era: los que no le gusta e l gobierno que se vayan, refiriéndose a aquellos ministros o secretarios de Estado que responden al sector K.、Eh, el enfrentamiento es absolutamente abierto, pero lo que ocurre en la Argentina es que estamos con números de la economía destrozados. Eh, vos sabés muy bien, lo hemos hablado. Marzo dio 6,7% de inflación ma en marzo y、sí, abril viene muy mal también. Viene mal, ya ni se sabe qué es mal q u é es bien. De ninguna manera puede ser bien, pero incluso se suponía que podía haber mejorado un poco. Pero los números que se van a conocer la semana que viene van a decir que el, el, la inflación de abril es 5,5 o, o, o más cerca del 6. Con lo cual,、eh, de alguna forma, también esto puede horrorizar a, a mis queridos oyentes uruguayos, pero hablar de estos guarismos inflacionarios, Jorge, supone casi 100% o arriba, depende como del curso de los acontecimientos, arriba del 100% de la inflación. Y cuando la inflación toca los tres dígitos, estamos muy, muy, muy en la puertita. El riesgo de hiperinflación, ¿no te parece? Ahora está bien, pero en esta semana también Guzmán dijo: Lo peor ya pasó, y hoy se confirma que el, el presidente reafirma su apoyo a, a Guzmán y aleja la posibilidad de, de quitarlo del, del, del cargo. Es una excelente pregunta. Dos reflexiones respecto a esto, Jorge. Primero, lo peor ya pasó: es、eh, el relato. Simplemente porque lo peor no pasó y estamos sumergidos en lo peor. En lo peor, incluso con un derrotero que en vez de, pues, de barranca arriba, estamos barranca abajo. Esto está claro. Pero obviamente、eh, eh, Guzmán, en la reunión que tuvo con los empresarios anteayer,、eh, tuvo que decir eso porque no tiene otra cosa para decir. Y por otra parte, el presidente. Lo que hace es estar ausente.、Eh, hoy es que nos enteramos que se va a Ushuaia, a 3.000 kilómetros de acá, de Buenos Aires, a entregar ignotos planes de vivienda en、eh, el momento en que la Argentina está literalmente ardiendo.、Eh, y por otra parte,、eh, respecto a la permanencia de Guzmán,、eh, la, los analistas más Relacionados con el núcleo del poder, tienen claro, señalan, que de aceptar la renuncia de Guzmán, de acceder a la renuncia de Guzmán, es entregar directamente el poder total, entregarse de pies y manos al sector K de Fernández, cosa que todavía no lo hizo. De hecho, todo el mundo sabe que es medio títere. Pero en los últimos dos meses que se produjo el enfrentamiento abierto porque no quiso acceder a determinadas pretensiones del sector c es que se produce esa pelea. Pero básicamente esa es la cuestión. Hay tres ministros en el gabinete que responden claramente a Fernández, que están en el área económica: q u el es e ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Productivo y el de Trabajo. Se llaman Guzmán, c u l f a y Moroni. Pero v o s s a b es que el problema también es que estos ministros tienen debajo de ellos mismos a subsecretarios, a l segundos segundo mandos, que no les llevan el apunte y que responden li literalmente al sector CAC, o n lo cual está todo parado. Y también está parado algo que es muy importante, Jorge, que es, salvo algunos, algunos hechos políticos significativos, Como por ejemplo, que ocurrió ayer en la, en la Cámara de Diputados, ustedes lo、no、deben haber recogido en la lectura de los diarios, que se aprobó en Cámara de Diputados un dictamen, un dictamen de comisión que、eh, aprueba la lista. La, la, la, la lista, lista. única. La plancha la, la, única. Li, no, la boleta, la boleta de papel. La boleta, la boleta、sí. de papel. La boleta de papel. Que es. Argentina participa, tiene el, junto con Uruguay, lamentablemente no entiendo por qué Uruguay no lo tiene tampoco.、Eh, son creo que 16 o 20 países en el mundo que no tienen、eh, boleta única,、eh, cosa que sería muy bien, especialmente porque Uruguay no tiene el problema que tiene la Argentina, que es de un,、eh, un peronismo fraudulento que hace del fraude una. Y de la coptación. o Bueno, nosotros no queremos cambiarlo porque con nosotros pasa lo contrario. Somos, estamos orgullosos de, de de la confiabilidad que nuestro sistema electoral. Eh, Absolutamente. Eh, la, la institucionalidad、ofrece. uruguaya permite justamente que siga la boleta de papel, por supuesto.、Uh -huh. Pero justamente、eh, en la Argentina hubiera, sería una, una, un avance significativo eso que, por supuesto, el k i r c h n e r i s m o especialmente todos los. los Punteros políticos no lo quieren hacer porque roban boletas, porque eso, eso、uh -huh. es lo que hace un, un mecanismo de fraude total. ¿viste? Acá、sí. le llamamos、sí. el, el ensobrado, la picardía del ensobrado. No, no aparte, cuando entran al cuarto oscuro y no, y no aparece la boleta de tu partido, entonces la gente o, o, o se niega a votar, etcétera, etcétera. Es, es un problema. Pero u a vez, Jorge, que en relación a esto, yo te diría que hay, en este marco que vos me p r e g u n t a s Hay un, un, una frase que se, que se presenta casi automáticamente. La Argentina es el país de las oportunidades desperdiciadas, de las oportunidades perdidas.、Eh, todos sabemos cuáles son la, la, la, cuál es la circunstancia、eh, económica general producto de la pandemia y fundamentalmente de la guerra ruso-ucraniana. En ese sentido, ¿qué determinó fundamentalmente la guerra? El aumento del precio de los granos, de los alimentos, Ucrania es un enorme país productor de alimentos, y el aumento del precio de, lo, de la energía, ya sea petróleo o gas, donde Rusia es un gran productor de petróleo y gas. Está claro. Pues bien, Argentina podría tener en este momento con la soja un precio récord de 600, 610 dólares la tonelada,、eh, podría tener. Un desarrollo infernal, porque los productores que invierten ahora mínimamente en sus campos para sembrar y cosechar, de tener un sistema que les,、eh, les facilitara las cosas, duplicarían o triplicarían sus inversiones en el sector, porque ¿quién no quiere vender a dos veces el precio cuando tenés el mercado que te lo está pidiendo? Pues bien, yo te voy a contar, te voy a comentar. ¿Cómo es la cosa en materia de los productores de soja? Un、eh, productor de soja que vende、eh, a 600 dólares la tonelada, que tiene que vender a 600 dólares la tonelada,、eh, viste que en la Argentina el dólar oficial está a 120 y el dólar de, de verdad, el que vos querés comprar y querés tener para comprar una, un, un, una radio o un televisor o lo que fuere, Está a 200, 210 según el momento. Pues bien, el productor de soja que vende su producción a 600 dólares la tonelada, cuando va a vender sus dólares, en vez de 200, como podría cobrar en cualquier país civilizado, ¿sabes cuánto cobra? 70,、mm. la tercera parte. Y vos me decís, Pablo Broder está loco. ¿Me escuchaste? Sí, sí, claro. Te, desma te desmayaste. No estoy sacando cuentas. No, te explico. El dólar, el dólar de la calle, el que puede comprar todo el mundo, por supuesto en las cuevas o en la calle, directamente en la calle d e Florida, so, es 200, 210, depende del momento. Pero el dólar oficial por, con el que liquidan los, los exportadores sus ventas está a 120 y pico.、Uh -huh. Pero resulta que ese dólar oficial ya no es suficiente. Porque cuando el exportador va a hacer su liquidación obligada al Banco Central, no es que cobra directamente el exportador del, del comprador de afuera, sino que pasa vía Banco Central. Entonces, e l Banco Central le debería pagar por lo menos 120 pesos, 120 pesos por dólar,、uh -huh. no ya 200. Pero resulta que el, el gobierno le aplica 35% de retenciones, un impuesto. Con lo cual, esos 120 pesos se transforman en 70, 75, 80 pesos por dólar a lo, a lo sumo. Te das cuenta que con ese, con ese sistema, con ese desincentivo, ese, ese, esa posibilidad. Se nos cortó. Casi todas las llamadas se nos cortan. Es raro, ¿no? Será después de X cantidad de minutos que estamos charlando que sucede eso.、Eh, Andrea, te pido este, reiniciar y. Tengo que pedirle a Pablo ir, ir redondeando un poquito la conversación, porque, bueno, la agenda está cargada. Hoy viernes también tenemos mucho para compartir con, con nuestros oyentes en esta edición de viernes de Frecuencia Abierta. ¿Está Pablo ahí? ¿Pablo? No, no, no. Bueno, bueno, dale, dale. Frecuencia Abierta.